¿Qué tal amigos de x 810 am Yo soy Chito Villaseñorley y les voy a presentar las 5 mejores posiciones de la consentida Nayarit. Posición número 5 Y en la posición número 5 tenemos a la banda MS con la canción La Cirila. Te miro y te miro no te hayo forma de nada. Posición número 4 Posición número 4 tenemos a Mario el Cachorro Delgado con la canción La Carretera. La carretera tiene forma de mujer si no tienes cuidado Posición número 3 En la tercera posición tenemos a Germán Montero con la canción Pensando en ti. Por andar pensando en ti, malgaste mi. Posición número 2 En la segunda posición tenemos al Coyote y su banda Tierra Santa con la canción Sin tu amor. No. primerísima posición tenemos a Julio Chaides con la canción Amor en Carro Tal vez él tiene carro nuevo y yo no Tal vez él tiene cuenta Así es mis amigos de XOX810AM como escuchamos las 5 mejores posiciones del género grupero, se despide su locutor amigo Chito Ley y nos escuchamos la próxima